Que no le gustaba, faltaba fusilar Si los llama de izquierda se han olvidado del GAL Aunque era la sombra era un social Así es como suena lo que es el eh, nuevo trabajo discográfico para Leonor Marichalar, más concretamente el tema Kalinsha, con el cual se abre este nuevo disco titulado Turbo Azada. Para hablar de este nuevo trabajo discográfico, tenemos a dos de los componentes de la banda, a Joel Guitarra y a Farru Bajo Arrachaleo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda, ya que es la primera vez que os tenemos por aquí, por Berriozario Gratia. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva Leonor Marichalar en esto de la música? cuando os juntasteis? Bueno, eh, primero, eh, nosotros somos las dos últimas incorporaciones Entonces, muy claro cuando empezaron No, no 2006, lo tenemos ¿no? ¿eh? Hacia el 2006 más o, o menos, así Más o menos, sí. lo dejamos ahí uh -huh. Por ahí ¿El nombre de Leonor Malichadar cómo surge? Pues buena pregunta porque, a ver, eh, El rumor ese, ¿no? Sí, el rumor, rumor. de sí, También darle un poco de de humor a lo de la Casa Real y estas historias, pues… Hay un rumor, hay un rumor que cuentas de Leonor, pues no, porque es hija de, de, <risa> Marichadar. de Marichadar. Y bueno, hay... hay, y hay, hay eso es. No, eso pues. es. Eh, el primer disco, hay una portada un poco... Sí. Eh, Marqueta, ¿eh? En el jueves la censuraron, a vosotros nos no ha llegado ningún rumor aún todavía, nada, ¿no? Que nosotros sepamos, no... Vía libre. Eso es, de, no momento, de momento no, o no, no o se han enterado. Es. Eh, ¿Qué tipo de música solís escuchar vosotros, Lenormar y Chalar, en vuestros ratos libres? Yo me tiro más por Extremadura o Marea y esas historias, sí. Uh -huh. eh, ¿Por qué os habiste cantado por este estilo de música y no otro a la hora de componer esta banda? No, Esto da una marcha ahí en la gente, ¿no? Y sí. es pues, lo ¿eh? no más fácil de tocar también. <risa> <risa> Parece que os gusta y pues más para que disfrute la gente y tal y cual, pues ya... Pues eso, sí. Eh, antes de hablar de lo que es este segundo disco, eh, como bien nos comentasteis, sacasteis una maqueta. Eh, ¿Cómo fue la edición del primer disco? cuando lo sacasteis? Más pues, o menos Pues a ver, el primer disco se grabó en el local de ensayo uh -huh. y luego 2008 ¿no? hacia el 2008 o así, no, exactamente no sé, eso uh -huh. sabrá en sí, los antiguos, sí, es, lo bueno. Fue una cosa en plan artesana, pero bueno, sí. este ya... Se nota, se nota el cambio de... Sí, sí. este es Marcurabi, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. Según el Eodic, he leído 500 copias se vendieron del, de la maqueta y algo primeramente es eso Esas. se hicieron 500 copias luego se hizo se hizo alguna alguna otra más y también se, se vendió alguna más Sí, por ahí, 600, 700, por ahí mm. se habrían vendido. O sí. sea que fue aceptación importante. Sí, sí, sí tuvo bastante, bastante pueblo, éxito. Eh, ¿Puedo decir para un pueblo como… Sí, <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí, tranquilamente. Sí, para sí. una gente como Viewroom, 600 copias, 700 sí, sí. copias. Está bien, sí. sí. ¿Eh? Uh -huh. eh, hablando ya de este nuevo trabajo, Turbo Azada, ¿qué nos podemos encontrar en él, en estos 16 temas? Bueno, es bastante variado, ¿eh? Hay un poco, si sí, no deja de ser Agro Punk, que nosotros… <risa> No, de temas del pueblo y así, pero es bastante variado. Sí, hay un algo alguna más salsera y uh -huh. o la de turbazada que tiene. Es <ríe> una movida un poco a lo heavy, pero sin rencor, tampoco. <ríe> Luego escucharemos la canción, pues. Sí. Eh, contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación de este segundo disco. Pues eh, las primeras canciones se escribieron hacia enero del 2011. Entonces, como tampoco hay mucho tiempo y tal y cual porque ensayamos el fin de semana para juntarnos entre semana andamos mal y eso dándole caña y tal y cual y eso haciendo, haciendo temas y esto y me intentando mejorarlos y, y luego pues en el estudio una que empezamos a grabar pues bien, o sea, muy bien, muy a gusto, divertido y muy bien. O sea que digamos que del primero a segundo disco os habéis ido tranquilo sí sí, sí, bueno. sí, sí. <risa> uh -huh. O sea que el disco podía haber esperado tres meses o cuatro meses más sin ningún problema, ¿no? Lo habéis hecho tranquilo, pausado, hasta que habéis dicho, ya eso hora y vamos a ir a, a grabarlo. Sí, eso, la idea era, pues eso, después del verano que tienes más conciertos en verano y tal y cual, ya pues a partir de septiembre así que está la cosa un poco más parada, ya meterte más de lleno en lo que es la grabación del disco y eso. por eso... Empezamos así en enero y eso, sacarlo cara a estas fechas también pues... ha hecho un poco de esperar, sí, mm. pero bueno, ya está aquí. Ya. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? Yo creo que bastantes, ¿no? Sí. Bastantes, sí, sí. Bastantes, sí pues en la de Ponchos, ¿no? eh, son tres los que colaboran, que son... ¿Quiénes? Salva. Eh, Mari José y, y Gorriz, que hacen los los vientos. Ajá. Uh -huh. Y, y ha quedado muy... No tiene que ver con vientos que, que sin vientos la canción, ha quedado ha quedado muy bien Luego la de No me rayes, la canta Aitor el de Endacaris Nos ha no portado fotos. ahí mucho con nosotros <ríe> y bien la tele, la tele voy a ver con la TDT ¿Cómo me voy a poner con la te La tele voy a ver con la TDT ¿Cómo me voy a poner Kanales, katsitodak urtunale Con la TDT La tele voy a ver Con la TDT Cómo me voy a poner Con la TDT La tele voy a ver Con la TDT Cómo me voy a poner Talsarrosas especiales Teletiendas arraudales Vean otra repartición O basura similares Con la TVT... como puedo ver te vas muy cachondos ¿no? los que se encontrar en este disco sí ¿todos son así o hay alguno un poquito más digamos hay alguno que habla más de temas serios ¿no? Eso, pero no deja eso. de tener un poco eso quería en marcha sí alguna así eh, la portada del disco de libreto de quien ha sido idea quien la ha realizado is pensando teníais pensado de sacar pues surgió bueno pues la idea estaba eso el, con turbazada y tal igual pues hacer turbazada así un poco una portada heavy y, y meterle eso pues y la hizo un uno de suiza que vacaayoco y uh -huh. se le dio la idea más o menos de lo que queríamos le, se le pasó la uh -huh. canción y él eso se hizo Son sus bocetos artistas, ¿eh? y sus historias y... Claro. Eh, lo que es la portada y el libreto también la ha hecho él, ¿lo habéis hecho vosotros? No, el libreto lo hizo uno de Viewroom, eh, Cantabrón, que, que se le llama eh, en Viewroom y un poco pues, Photoshop y esas historias y uh -huh. cuatro fotos por ahí en el pueblo en algún sitio y luego él en casa, dándole también alguna idea y tal y cual y... Uh -huh. Eh, ¿Cómo compone Leonor Marich las letras de las canciones? ¿Primero hacéis la música, después la letra? ¿O todo eh, junto? O no, como... primero suele ser la letra Casi todas las ha escrito el Mauri Ajá uh -huh. Y eso, él las escribe y lleva la idea local y luego entre Chipi y Abel, pues van poniendo un poco la, la música y luego ya entre todos, pues… Nosotros somos el la... acompañamiento ya, nosotros <risa> bueno, luego, luego también hizo dos letras, otro de, de Biurru. El, el Maño, que se, uh -huh. que se le dice, y la de Sahara y la de Ponchos. Uh -huh. eh, los dos discos han sido autoproducidos. Eh, no queréis meteros con discográfica, pasáis de la discográfica y os mola así. O... Pues como el otro funcionó Pues entonces, pues este, ¿por qué no? Entonces, pues de momento así, no sé uh -huh. Algunos sí que, algún CD Sí que hemos llevado a discográfica Pero bueno De momento pasando, sí <risa> De los 16 temas que se incluyen en este segundo disco ¿Cuál ha sido el tema que más O a gusto lo habéis compuesto El que más os ha gustado O el que mejor ha quedado en el estudio de grabación Hay disparidad, ¿eh? no, no. <risa> A mí el que más me gusta es el de Ecologistas en Acción porque aparte de que igual será uno de los más serios también para mí dice pues eso lo que lo que es realmente y ese es a mí el que más el que más me, me ha gustado cómo ha quedado y para yo el guitarrista bueno está el de, de poncho de bastante salsda mm. y luego la de tubozada también pues se sale ya de lo común ¿no? o sea, <risa> <risa> pero bueno, escuchamos si os parece primero la ecologista en acción y luego ya para despedirnos la que La que tengo mono de escuchar, que es la de Turbazá Domingo por la mañana Te asomas a la ventana ha Salido la luz del día Y a tebar de cacería Con el traje de Rambo puesto Y la escopeta ya cargada te pone el rabo duro y la suerte ya está hinchada, anises y carajillos mientras llega la cuadrilla que sois todos muy machos os llega el rabo a la rodilla, que empiece la carnicería, soltar ya a los perros que no queden Por comer que matas por tus cojones, que si otro mata más te la frustraciónes que no matas por comer que matas por tus cojones, cuando ya no tiene nada mata a otros cazadores que no matas por comer que matas por tus cojones, que si otro mata más entra la frustaciónes Eh, ¿Qué ha sido para Leonor Marichalar eh, lo mejor y lo peor hasta el momento en la trayectoria musical que lleváis? Bueno, lo mío fue empecé en agosto o así pues lo peor es empezar, ¿no? Pero ya una vez que me coges, pues bien. Me he caído bien aquí y, y a mí también. ¿Y Farru? Hombre, lo peor, eso. El comienzo fue costoso pero bueno, tampoco... Y lo mejor, el, el disco, sin duda, claro uh -huh. eh... De otras formaciones no venís, ¿no? Es... No, no, no Por <risa> hecho, <risa> mira, mira, o sea que... Yo tuve un intento, pero ¿Un bueno, intento? Ni, no, ni inventar <risa> <risa> <risa> eh, Hablando un poco de los conciertos, de los directos ¿Qué repertorio tenéis encima del escenario? ¿Qué vais a presentar? El disco completo, este, vais a presentar discos anteriores hoy oh, Perdón, el disco anterior Sí, es este completo uh -huh. Y del otro se ha rescatado casi toda la maqueta también Y luego pues alguna versión también que tenemos ya y alguna otra que intentamos meter sobre la marcha. Eh, que nos vamos a poder encontrar encima del escenario Al Leonor Marichalar, ¿cómo? <risa> pues <risa> espectáculo sin duda. Sí, sí, porque sí, al cantante le gusta moverse y tiene mucha almauri, sí. tiene mucha maña para eso y para mover a la gente y tal y cual y la gente de abajo disfruta bastante, sí. ¿Mm -hmm. Hay que moverse, sobre todo moverse. Yo uh -huh. creo que estará bien, sí. ¿Tenéis ya cerrado algún concierto o no habéis...? Tenemos uno el sábado siguiente en Cuenca, en Rubielos, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y luego ya, pues, a ver qué sale. Ahora los, los que surjan, uh -huh. a partir de ahora. ¿Y cómo surgió la idea de, de Cuenca? <risa> pues porque en un festival conocimos a uno de allí y hicimos amistad y tal y cual, y de hecho en la de Turbazada se pegaba un grito bastante... <risa> el Moli, sí, el, el Moli. moli. <risa> Y eso, haciendo amistad y tal y cual, y hacen festivalillo y uh -huh. como coincide con Semana Santa y esas historias, pues... Aprovechando que hay tiempo para poder ir y eso, pues... Uh -huh. eh, ¿Dónde se puede conseguir el disco? ¿De qué forma se puede conseguir el disco de Leonor Marichalard? Pues tenemos nosotros uh -huh. y luego en el, la sociedad de Viewroom también hay y luego en alguna... En el Viana... Eh. Y luego en Campanas, en casa Teré, también también hay. Uh -huh. Y luego en los conciertos, por supuesto. Eh, ¿cómo se puede contactar con la banda? ¿Qué maneras hay de contactar? Pues en el disco hay un teléfono, uh -huh. y luego que yo creo que en Facebook y así también habrá en Facebook, algún... tenemos Twitter también y ahora vamos a hacer el moli desde Cuenca, <risa> eh, pues lo hemos un poco va a hacer la página <risa> la él, digo, me gustas arcillas y que nos, que y, mm. y, nos, y nos, nos va a ir un poco costa. eso, en la página y eh, contarnos un poquito los demás componentes de la, los demás componentes del grupo Quienes sois, qué instrumentos tocan? Pues está Abel, que toca la otra guitarra, y bueno, es un poco el que hace más solos ya así. Y luego está Chipi, que toca la batería, y, y Mauri. Y el Mauri, que es el, el cantante y el y el que da espectáculo. <risa> pues eh, Joel, guitarra, farru, bajo, eh, gracias por haber venido. A ti. A ti. Eh, mucha suerte con el disco, que todo salga bien y nos quedamos con el tema de turruzada, el corte 16 y luego el tema de la gallina, vale. que cómo surge esa idea de, de sacar una un gana gallina o un gallo, ¿qué es? Pues realmente es uno uno del pueblo, uno de Biorrún, Diego, que hace <risa> lo imita el, el, el sonido. Pues escuchamos el tema turruzada. me al Es una gozada! Trabaja sin descanso! Que contenta esta la parienta! Que ya no llego cansada!